Y en la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña. Para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta. La música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa, Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero, Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por dos horas, tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a... Guerreros del arco iris En la raíz de tu vientre depositó mi cuerpo Pachamama Y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre Y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero en el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Kilatanakas, Kamisaraki, Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Qué rico volver a encontrarnos como todos los miércoles a las 20 horas, Guerreros del Arcoíris está en el aire. Así que estamos muy contentos por eso, estamos contentos porque llegó Julio, ah, llegó Julio, llegó Julio agotado, de verdad que... El tiempo se avecina muy rápido, ¿eh? ya vamos cruzando esta parte de, que es el invierno, ¿eh? que trae frío y trae enfermedades. Pero ahí estamos, pues, hoy día estamos para darle puras energía positiva a todo eso, hacer recuerdos eh, eh, y también con una entrevista muy, muy, muy importante dentro del tema andino, de lo que consta... ...a la difusión de la música andina... ...así que vamos a estar muy entretenidos hoy día... ...vamos a... Eh, ...a saludar a nuestro querido compañero de labores... ...Sebastián... ...¿cómo estáis Seba? Muy bien Vicente... ...aquí agradecido de, del espacio... De ...Guerreros del Arcoíris como siempre... Eh, ...es un tiempo muy bonito... Eh, ...quiero reconocer a mi grupo... ...el taller Tupac Catari, ...que... ...los chiquillos se movieron... ...fueron hasta Huancane... ...en Puno... ...y trajeron una tropa de Siguri ...que vamos a estar tocando con los Coyasuyus... ...en la próxima fiesta de... Eh, ...nuestra mamá, ya la Virgen del Carmen... ...el 16 de julio, así que... estoy recargado de energía, compañeros... Y ...quiero puro tocar, sí, esa ...está bien, todo y sobre todo si es por fe... ...y sobre todo aquellos que somos... ...seguidores de La Chinita... Qué bienaventurado que sea para todos los feligreses, para todas las bandas. Hoy día tenemos, tenemos dedicación a esa parte. ¿ah? ¿eh? Así que sigan, ¿no, ah? no se vayan a perder el programa hoy día. Eso es vamos yo. a comenzar con una gran agrupación que se va a presentar. Después de la música se les vamos a decir, ¿dónde se van a presentar estos chiquillos? Ya Iniciamos con la agrupación URI MARCA, con una canción muy hermosa. Creo que lejos de la discografía andina de estos últimos años, este tema es un tema precioso. Porque nos habla de, de, de nuestros pueblos ancestrales, especialmente el pueblo mapuche, y de, y, de un, y de un árbol que es milenario y que además le da la vida a nuestro pueblo mapuche. Así que vamos a escuchar con Urimarca las Araucarias. Damos inicio con esta tremenda canción Le queremos mandar un saludo a todos esos chiquillos de Lurimarca Que conforman o han conformado esta gran agrupación de músicos hoy, hoy les voy a... ¿Dónde está la...? Voy a buscarlo para decirles Dónde se presentan estos chiquillos en estos días Para que los vayan a ver Pues chiquillos ¿Ya? Espérenme un poquitito ¿Ya? Aunque no venía preparado a esa onda. Aunque no venía preparado. Eh, a ver, aquí. No. Acá está. Ya. Es este sábado 5 desde las 17.30 horas para disfrutar la tarde del sábado con danza, música y un excelente eh, ambiente musical. Ya, así que los chiquillos del URI... Va el Araxay igual. Oye, aquí vimos al Maite, ¿está en los URIMARCA? Va a estar, claro, intitala con, con varios grupos de música. Bueno, le mandamos saludos a los chiquillos del URI, que les vaya muy bien. Son una gran agrupación por tantos años, así que un saludo muy grande para cada uno de los URIMARCA. Bien, pues. Eh... Van a estar los Machacmara también. Mira qué bonito, ¿ah? ¿eh? Sí, aquí está Así viendo. Está en toda la, la, Simón González la 3625 Lo Valledor. sábado 5 de julio, 5 y media, desde las 5 y media. Oye Sebastián, yo quería que conversáramos un poquito hoy día, porque ustedes se acuerdan lo que le pasó a Michelle Chile, que lo asaltaron, está muy tuvo, muy delicado y bueno, son amigos que son cantores, cantores de la calle que todos los días tienen que llevar el sustento a su casa así que un saludo muy especial para todos los, los hermanos músicos que se las juegan en la calle con, con muchas cosas y en contra varias cosas también entonces, bueno, eh, Michelle, los amigos de Michelle van a hacer una actividad ¿eh? Eh, la tienes por ahí Tú para que la podamos dar sí, sí. Ya Vamos a darle al tiro La de este hermano Y también eh, Entregarle Su número de teléfono Me autorizó A que lo pudiera dar Porque ellos Van a ser ese día eh, De la actividad Van a ser completitos Para, ven para la venta Ya Así que eh, Aquí lo tengo Espera Lo tenía Ya Sí. Yo mientras lo busco para dar el teléfono después. ¿ya? Dejamos esta invitación abierta y de so solidaridad en apoyo a nuestro amigo y compañero Michel Chile. Y este es un festival de música se va a realizar en el bar, nuestra casa, ¿cierto? Esto en Divertente. calle Los Peumos es claro, calle Los Peumos San José de Maipo pero a la entrada, no se asusten en la entrada decía el Marcos Castro que es muy es muy, es muy, cer muy cerca de acá no, iban a haber buenos grupos, va a estar Nacimiento eh, by Coches Sonora Carrete y, y otros músicos así que estamos como a la espera y es el 19 de julio esto eh, en dos semanas más, más o menos, ¿cierto? Sí. Eh, oye, y bueno, Michelle me dejó su teléfono, ¿ya? Es el 798-21-238. 798-21-238. Para que los que quieran apoyar la causa y quieran eh, aportar escucha, para armar los completines, los que quieran donar, qué sé yo, tomate o, o un kilo de palta, no sé, ¿ya? Para que ese día sea una reunión de amigos, sea un verdadero AINI, ¿ya? Eh, Michel lo conozco y sé que muchas veces ha ido a muchos solidarios, ¿ya? Por otros, por otras causas, por otros compañeros. Es la manera de, de, de dar la vuelta. Así que les pedimos a todos los andinos que colaboren con el Michel, ya porque nadie está libre en estos momentos. Ustedes saben cómo están, cómo está la delincuencia, una cosa que es tan terrible que está pasando en, en este país que no sé por qué. No sé por qué cambió tanto. Bueno, no estamos para eso. Bicho. Y hay otro evento de beneficio que nos enviaron nuestros amigos del grupo Callaxa que es para eh, este sábado 5 de julio, que es eh, un evento solidario en beneficio para Patricia Córdoba. Va a ser ahí en Avenida Yungay, en Escuela Casa Azul, en pleno barrio Yungay, o sea, en la población Yungay de aquí de La Granja. Adición mil pesos, van a tocar los chiquillos de Callaxa y, y hay, también hay más música, así que... Ojalá pueden, puedan sumarse también Porque es un beneficio Bien, pues vamos a ir a la música eh, Vamos a hacer un pequeño recuerdo A un gran músico Nosotros acá, ustedes saben que Lo que le damos Es que A poner a los músicos en el lugar que se merecen ya. Eso es el respeto que le tenemos A todos los hermanos músicos Pudíamos hacer recuerdos de un gran músico Venido desde el norte Llegado hasta acá a la capital eh, complementándose bueno, llegó acá a Santiago con un, su agrupación y posteriormente lideró muchas muchas agrupaciones incluso Chico Trujillo ya, él ya no está con nosotros está en otra dimensión esta noche el Claudio Araya nos va a interpretar el Vereda Capital Ah. Ya lo presenté ya. Después vamos a ir a, a, una, a una, una promesa de andino ¿eh? Una promesa de andino por un trabajo muy maravilloso Vamos a escucharlo un ratito más, pero es sorpresa Vamos entonces a escuchar al, al Claudio Araya Un homenaje a un gran músico chileno El Vereda Capital vamos a Claudio Araya el Vereda Capital bueno como les decíamos esta hora queremos presentar una producción muy linda además en lo audiovisual queremos mandarle mucha fuerza mucho de buen a la agrupación Cantati donde tenemos grandes amigos Así que esta noche vamos a estrenar este temita nuevo y ya, bueno, acá en el programa porque estrenado ya está, ya lo subieron a las plataformas. Pero nosotros lo vamos a escuchar aquí como hermano, dándole toda la fuerza a Cantati, acompañado por el gran, el gran Patara. Vamos a escuchar. Vamos al profundo sur de las araucarias y de los milenarios, entre medio de los lagos y las islas misteriosas, allá en la tierra del canelo, de huemules y que donde evita el puma y se despierta la niña de se asoma una nueva era. El cual mapa aquí está en la era. De asistencia al origen Y el camino a escoger Y el camino a escoger Es tiempo de Pachacuti Es tiempo de trascender Tus acciones te el abrigo De los que han de nacer Que los ríos te desborden Y fluyan en libertad El fuego en el corazón no dejes de alimentar, no dejes de alimentar, Guillando para el norte andino, por la ruta esta pañada, frente a la puerta del sol y las profundas aguas del Tichicaca, entre ofrendas y sonajas. Suena el llamarado, se replica en el chupicho y el agua Viene llegando el Guyacuto, el descanso profundo, la revolución cósmica, la profecía esperada. Ahí mostramos este trabajo tan hermoso y la poesía tan, tan clara y precisa de nuestros pueblos ancestrales. Así que muchas felicitaciones a Cantati y a Patara, por supuesto, también en esta creación. Eh, ya les cuento con quién vamos a conversar en un ratito más. ¿ya? Vamos a hacer la conexión pronto, ya les cuento. Vamos a ir a, a, a seguir en este mundo de los músicos Como Claudio Araya interpretando una canción Obviamente hecha por él Me imagino que mezclaba por él y tocaba todo el instrumento Era muy, muy instrumentista Nuestro siguiente eh, músico ya Ex integrante de la agrupación Iyapu Él es de allá de San Antonio De allá del puerto El Quique Galdame nos va a interpretar esta noche que quiere volar El galante amor, no hay centro más noble que el de padecer. Solo un rey existe, el muerto es el rey. Con la primavera viene una ansiedad de pájaro preso. Vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag. En dan, volar, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag, vandaag,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 El muerto es el rey con la primavera viene una ansiedad de pájaro preso que quiere volar que quiere volar que quiere volar oculto en mi pecho bravo que quiere volar la pena que me lo hiere que quiere volar el hijo de un pueblo esclavo Jeetje, muere jeetje, quiere volar todo jeetje, hermoso y constante el quiere volar todo es música y razón. quiere volar y todo bonito tema, para que lo busquen también, porque es muy hermoso, eh, muestra el puerto, muestra a, a los pescadores del, del puerto de San Antonio, bueno, él es de allá, se identifica con su zona, hermoso tema y muy alegre además, ya, así que bien por el Kike Galdame y gracias también por entregar al folclore su música. Eh, vamos a escuchar ahora, y luego vamos a hacer la conexión esta noche, a ver si nos resulta vamos a estar en conversación con Ramón Olivares de Renacer Andino así que vamos a estar conversando todos los pormenores de, de la vuelta de Renacer Andino y, y todo eso, ya a la vuelta de este temita que lleva por nombre Paracas, Paracas. hoy se lo vamos a dedicar a nuestro gran amigo eh, Michelle Chile no se olviden de que va a tener su actividad Así que la vamos a volver a repetir un ratito más, pero a él se le vamos a dedicar esto porque es muy hermoso este tema para nuestro gran amigo ahí que la está pasando medio mal. Cierto, bueno, escuchamos a Altiplano, oye que magnífico, y además Mauricio Vicencio haciendo esa tremenda quena y chileno. Ah, además, oye, eh, queremos mandar un saludo a unos amigos que nos están mandando una información. Ya, ellos son de Valpo, ya. Viajes al Porvenir se llama. Antai, La agrupación Antai, Ya. Se van a presentar. A ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Casa de la Cultura de Valparaíso. Ahí en Cochran 568. Ya. Ahí se van a presentar el sábado 19 de julio. Ya. Y además están invitados el trío Licaran, Licaran Yen y Rodrigo Sepúlveda. ¿Ya? ya pues chiquillos, aquí siempre pasando todo lo que es el ambiente andino Si tienen que mandarlo a ustedes nomás, nosotros gratamente lo pasamos Por supuesto que lo pasamos Bueno, vamos a comunicarnos ahora con nuestro amigo Vamos a ver cómo me va Ah, vamos a ver cómo me va ¿Estamos listos compañeros? Estamos listos Ya, ahí estamos ya con mi compañero Vamos, vamos al aire Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ramoncito? ¿Cómo estás, Ramón Olivares? ¿Me, ¿me escuchas bien? Sí, excelente. Está saliendo para todo el mundo. Excelente. <risa> hola, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte y, bueno, y un honor estar en tu programa. Oye, yo, no seas así. Pues tú soy más... Bueno, yo soy más viejo por dos años o tres años, no más que tú, pero. Pero digo del programa, no, digo no. del programa. pero no nos saquemos la suerte entre gitanos. Sí. sí, oye Ramoncito, muy contento, muy feliz de la noticia y estamos anhelando que, que de la propia voz tuya saliera. Renacer Andino, cuéntanos por favor, no queremos esperar más. ¿De qué? ¿De qué me perdí? Del inicio, o reinicio, no sé. Ah, no, lo que pasa, bueno, lo que pasa, bueno, te comento, yo tú sabes que yo estoy viviendo, vivo entre Chile y, y México, yo estoy radicado en México, en, en una ciudad que se llama Aguascalientes, es... cerca de Guadalajara, Guanajuato, eh, Zacatecas, como ese sector, como diríamos, si está México, el corazón de México es, es Aguascalientes. Pero en este momento, ¿de dónde lo estás llamando? ¿de dónde? Desde, desde México, desde Agu mira, Aguascalientes. Mira, mi cuate... Si salía el olor a chile. Sí. <ríe> oye. A chile, a chile, a chile. A chile, oye. Feliz, compañero, feliz por todos sus logros. Yo Usted sabe que los conocemos <ríe> estos años. Y hasta dónde ha llegado y todo lo que ha hecho. Quiero felicitarle aquí en el nombre de todos nuestros hermanos músicos que nos escuchan y nos siguen a través de, de la plataforma de Guerrero del Arcoíris. Eh, agradecerte también todo el... ...todo lo que has hecho por la contribución al, al, al ambiente andino, Ramón, de verdad, te lo digo de todo corazón. Yo agradezco por ustedes, porque al final de cuentas, nuevamente, siempre, y te lo dije, creo que en alguna entrevista lo dije, nos vemos como aliados, no nos vemos como programas competidores, porque creo que tenemos que un más, eh, es lo que le digo a la, a la gente que a veces escucha el programa que, que, que tengo, de que somos como vampiros, tenemos que contagiar a la gente para que escuchen más música andina, más música latinoamericana, eh, escuche folk rock, eh, todo lo que tenga derivación con lo que es eh, finalmente el folclore tanto de nuestro país y como de Latinoamérica en este caso. Oye, mira, eh, bueno, eh, haciendo alusión a todo esto, eh, para mí lo personal... Fuiste una gran compañía en, en los tiempos más terribles de, de, de, de este mundo, que fue la pandemia. Eh, me entretuve, me pero súper con tus programas y además con las presentaciones de muchos grupos de muchas partes de, del mundo que hacen música andina, latinoamericana. Así que gracias también por eso, compadre, porque estábamos más aburridos que Caído Feria ahí, encerrados. Más guardado que regalo de amante <risa> Sí, fue un proyecto interesante Pero tenía su inicio Que era literalmente la pandemia Fue, fue para, para hacerlo en tipo de pandemia El renacer andino en este rato se mueve por otros, otros caminos Incluso hoy día recibimos una noticia así eh, Para nosotros así súper Gratificante Hay un canal en las Islas Canarias, en España, el Canal 13, y hizo un convenio con el Renacero Andino que todo lo que nosotros emitamos o hagamos como, como un programa, como productora, como quieras llamarla, ellos van a emitir. Entonces ya en este rato ya se convierte como en el cuarto, quinto canal que hace un convenio, o sea que todo lo que nosotros podamos hacer lo tiramos en televisión y salir en España, en Islas Canarias, eh, para nosotros es genial porque eso nos abre otras puertas, otras posibilidades, porque fíjate de que como pasa en todos lados y es algo que no va, no va a terminar, la migración está en todos lados, o sea, y como el programa tiene que ver con música latinoamericana y tiramos música venezolana, paraguaya, argentina, boliviana gen... De todos los países de Latinoamérica eh, Así alguien recibió por esos lados Así que genial, estamos muy, muy contentos Recién estábamos hablando con el director de, de, de un canal Que es el Canal 13 en Islas Canarias Que a partir del próximo mes ya nos empieza a transmitir Y los programas de radio eh, También en una radio en valga la abundancia En la que... Que tiene la cobertura en Islas Canarias también va a tener los programas de red, así que estamos contentísimos de que. Nuevamente, insisto, de a poco a poco, igual que los vampiros, vamos contagiando a la gente eh, para que escuche la música andina, que está de todas maneras muy evolucionada, está, eh, está cambiante. Hay muchos grupos, eh, gracias a Dios aparecen grupos como, por ejemplo, no sé si viste el último video de, de Altiplano y Altiplano no tenía videos como sí, grupo y, y sí. empezaron a tener a tener videos como grupo, eso es sea, genial oye, no, es que es que hoy día va todo pegando con la tecnología pues, y, y eso y, y oye, yo quiero agradecer también que tú siempre has tratado de colocar también las agrupaciones que son de nuestro país y también de Santiago en el nombre de todos los músicos santiaguinos Porque también has tenido esa diferencia, así que gracias también por eso. ¿eh? Sí, de todas maneras, yo siempre le digo a los grupos y, y la, lo aclaro públicamente. ...y Gracias por darme la cobertura: es que no me puedo, por la cantidad de grupos, por la cantidad de grupos que me mandan material, no me puedo comprometer porque creen que mmm, si me mandan un CD o todos los programas, o tengo que hacer un especial. Me complico enormemente en eso, pero sí eh, los trato de incluir a todos eh, y gracias a Dios me he ido bien con eso y hago un llamado a través de tu, de tu programa, de todos los que tengan material tanto en, en audio eh, como videoclip, pero, pero sí pido, lo único que pido referencia es que sea un, un videoclip producido, porque... Eh, me ha llegado material Que de repente una cámara en un pub Que se escucha muy mal ah, Y no. hay, un, eh, hay un músico tocando Hay más. un músico tocando ahí Y claro nosotros Bueno, no, estamos... no pero no. es que Mira, yo, yo creo que Es eh, eh, eh, empezar a potenciar Yo creo que, que Así como tú lo acabas de decir Nosotros somos un programa Que además nos conocemos tantos años, Ramón eh, Haciendo <risa> Difundiendo la música Entonces eh, Es bueno que, que ellos también se preocupen eh, y aunque es, es difícil, sé que es difícil, pero no imposible porque hay muchos grupos que lo están haciendo y hay, hay amigos que se están incluso prestando y quiero reconocer ahora esta noche al, al, al Víctor Contreras que está haciendo algo muy hermoso, está llevando los grupos, está haciéndolos grabar y poder mostrar su, ah, mira, qué bueno. su, su, su trabajo, así que Yo creo que de a poco, como tú dices, vamos creciendo, vamos, vamos andando, como se dice. Así que, pucha feliz y también feliz por todo lo que te está pasando. Eh, pero quiero saber, cuando dices tú, estamos, ¿quiénes conforman eh, Renacer Andino? ¿Con quién lo haces. Eh, hay, hay un equipo en Chile y hay un equipo acá en México, uh... Tú conocías a la jefa, ¿Tú en, el, en el, los programas que hacíamos en la pandemia. No, ya, ya, ya sé, ya, ¿No? ¿para qué vamos a echar en la farándula? No echamos la farándula. No, no hay problema, sí. somos transparentes. La jefa y mi señora, eh, somos casados con Elizabeth, también es gran parte del apoyo de México. Le mandamos México, un saludo desde, desde aquí de... a, a Elizabeth, le mandamos un saludo desde Los Guerreros, de Los Guerreros, <risas> Lo Guerrero, acá de Puente Alto. <risas> Muchas gracias. Oye, y sí, tenemos acá gente que nos apoya, gente que es simpatizante y en Chile igual, pues trabajamos, eh, estamos trabajando, por ejemplo, ahora el día, si no me equivoco, el 11 de octubre vamos a Chiu Chiu al interior de Antofagasta a grabar a un grupo que se llama Patajoiripo porque hace una despedida de, se jubilan los profesores, lo que eran los, los directores Yeah. Y vamos a hacer un programa de televisión especial. Vamos a grabar un concierto. Ese concierto después va a salir en Uchile TV. Ah, mira, ya qué estamos, Ya estamos con el compromiso. Qué lindo. Entonces, está el, está, el, está el feedback de tanto México como, como, como hace más, como, como chica. Uy, se nos fue la comunicación. No sé. Ah, no, no, que te quedaste callado, te quedaste así como con el suspenso. <risa> Eh, bueno, Ramón eh, Pero con, contento, contento, contento, muy contento Acá en México Bueno, la, la realidad musical andina, latinoamericana acá es muy complicada Poquísimo A, ¿Ahora van los Iyabus? En octubre, sí, si, si vienen los Iyabus Pero es como, es cuando, como mi hermana, tengo una hermana que siempre me pide cosas de acá y me dice: Estoy en México. Sí, pero por ejemplo, yo estoy a seis horas de, de México, la ciudad misma. De la capital federal. Eh, es muy grande. Sí, ah, sí claro, es, muy, es muy grande. Muy, me muy Estamos hablando de 122 millones de personas acá en sí, México. Bueno. Y en México, la música andina. Eh, Si bien es cierto, hay movimientos, pero es muy... Podríamos decir, ¿cuál es la palabra? Para ah. no ser eh, underground, sí. de nicho. Sí. Es muy de nicho. Bueno, eso yo, también, obviamente, eso también refere, acontece acá. Eso también acontece acá. Tú sabes que Chile es un mercado muy chico musicalmente, entonces entrar en ese mercado es tan difícil como, como por ejemplo, que en las mismas radios convencionales no te tocan mm. música andina ni siquiera ya ni siquiera íntima ni nada lo ah. que lo que le pasó a los bueno, no sé si, bueno eh, eh, a todo el mundo sabe que el tupai te acordás de cuando se dividieron los harcas y se convirtieron mm -hmm. en el Tupai, yeah. ellos, ellos apostaron por el por México, se vinieron a México y se vinieron a y le fue como el forro po. obvio porque el Porque el pueblo mexicano, entre comillas, eh, quedó como pegado en el año 75-78 en la música andina. Con los payas. Acá, ah, el referente. Con los payas. Ellos, ellos tenían, ¿sabes qué, ¿sabes qué grupo tenían de referente y todavía existe de referencia? Ah. Un grupo argentino que yo no los conocí hasta que llegué acá que se llaman Los Calchaquis. Ah, Los Calchaquis, sí. Bro. O sea, lo he escuchado, pero no, nunca tuve la oportunidad de así como de tener toda la discografía para pa cachar qué onda era. Sí. Pero acá incluso hay un festival que se llama Calchaque Fest. Entonces me, me encontré con que dije yo, oh, no, todo mal porque la música andina en este rato, un grupo andino, que hay grupos en la Ciudad de México que están haciendo cosas más evolucionadas, sí, pero eh, podríamos decir que se van al lado oscuro. Y se van a la cumbia andina Que el mal, el mal llamado cumbia andina Yo tengo un problema ahí con eso usted. Ya se y, y se pasan de la música andina normal Y se van a la cumbia Y acá hay un grupo que es muy famoso Que a mí no me gusta Por, eh, por distintas razones Y se los he dicho, les he mandado mensajes Hemos conversado Que, la, que sigan en su onda Porque obviamente, y son famosísimos Eh... Y cómo se llama? Existen como tres o cuatro grupos muy famosos de, de cumbia, de cumbia, que hacen música andina con en cumbia, más que cumbia andina, porque es muy el concepto de cumbia andina es muy para mí eh, me complica. Oye Ramón, es que obviamente que ellos también ¿Eh? Eh, son muy románticos, vos. no te olvides de eso. Los mexicanos son muy románticos, o sea, lo, lo, lo han sido por por siglos, pues. Po a través de las mismas rancheras, ¿cachai?, contando las pasiones y todo eso, son muy románticos. Eh, eh, fue por eso que, por ejemplo, esta agrupación de acá de San Carlos de Chile, ya que se fue a radicar allá, que hoy día está más digregada, pero en un tiempo fue una gran gran agrupación que dio mucho prestigio a la música chilena eh, allá en México, que fueron los ángeles negros, pues. Ya, entonces como que el romanticismo parece que cala en los en lo mexicanotes, ¿o no? El referente chileno es bastante interesante, incluso todavía la Ángeles de Negros son acá. Uf, eh. Por ejemplo, yo no tenía idea, y tal vez no va a salir del todo, pero no tenía idea que Lucho Gatica tenía como entre 8 y 12 películas. Y el gallo, un referente del bolero, o sea, es un ídolo acá... Sí. Eh, en, en México, increíble sí. Pero como digo, vuelvo a la música andina eh, Los Askis es un grupo que es famosísimo Si tú buscas incluso un video de Los Askis, Vaya a ver que el, tiene millones de reproducciones Pero mm, me causa el drama de que ellos se, se denominan como la cumbia andina Y eso me, me pega como la, como la pata en la guata, como podríamos Lo he dicho, ah, he cada, uno, cada uno tiene derecho a vivir, a comer a, a, y hacer música como, a mí, como quiera Pero me, me, me causan ruido de ver a un grupo mexicano con ponchos como de los jarcas Haciendo música andina, eh, tocando en ritmo de cumbia Y tienen unos figurines que son aztecas Entonces como una, una información así como... Chocante para mí. Pero o sea, es... imagínate para el mexicano que no. Dale, perdón. Eh, eso pasa por por porque no se toca para pa la tierra, pues se toca para pa el público, para la gente, pa, para ganar el billete, como se dice vulgarmente. Y bueno, y ahí se sí, va sí. a encontrar con un montón de sorpresas. Porque, porque quien ponga mejor la puesta en escena eh, eh, y sobre todo y sobre todo allá en, en México que están muy tan cercanos a Estados Unidos entonces como esa mezcla es un poco difícil ¿cachai? pero sí me quedo con que yo, yo uh -huh. Escucho. no me, me quedo con algo que escuché hoy día sin saber así sea un, un burlando al eh, al a, a don Mauricio Vicencio eh, es decir que los músicos deben de, primero que nada, ser para ellos. Eh, es decir, buscarse entre ellos lo que a ellos realmente le interpreta, pero además explicaba que un músico debe ser un amplio, saber tocar algo, dos, tres instrumentos, conocer el sonido, saber de, de las mezclas, saber... O sea, hoy día más que nunca, un músico que llega a tocar con la guitarra Y no es capaz, por ejemplo, de amplificarse por sí solo, es que está atrasado. Entonces, eh, sí. eh, me, me quedo dando vuelta eso, y de verdad que tiene toda la razón. O sea, unos músicos deben ser muy cultos, ¿ya? Y, y ya, ¿ya? y aparte que... Y aparte de que... Hay nuevas generaciones, po. nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, yo vivo con altiplano, vivo con yay, y que la Bayum escucho las canciones del Víctor, eh, escucho el patara y me emociono, pero también hay una nueva generación y son generaciones que vienen con un con un movimiento nuevo, incluso tecnológico. Y quiero destacar hoy, quiero destacar a alguien que es de tu ¿eh? es de tu zona. Los Ancai. ¿Quién? El grupo Ancai. Ajá. Ajá. No encuentro... ¿De dónde? ¿De dónde es? ¿No son de Antofagasta ellos? ¿Ese el Ancali? Alcali. Ancali. El Ancali. Sí. Ancali. Sí, sí, sí, bueno, buenísimo. Eh, entonces, ¿te no, das cuenta? El ahí, ahí, ahí, ahí, como que que convergemos en la conversación. O sea, hoy día los músicos también tienen que aprovechar esa tecnología y, y, y ir de acorde al. Al, a los tiempos, ¿cachai? Pero no sí. perder algo que es importante, que si te vayas a meter con instrumentos que vienen de la Pachamama, que vienen del Año mapu, entonces tenés que tener una convicción de investigación, si no... Vaya a ser un, un tocador de algo no andabas, andabas. Ah, Incluso te, te comento Que hace poco yo llegué acá En mi viaje, en el último viaje Llegué como el 28 de marzo más o menos Y me invitaron a ver un, conci no un concierto Una presentación de un grupo de acá De Aguascalientes de Es que era un grupo andino Y como son pocos grupos andinos O sea, casi nada, como dos o tres grupos que hay Me fui a ver Y de repente me hace mucho, mucho ruido lo que hablas tú. Eh, hablaban que, que el tinku era pre, prehispánico. Entonces, hablaban de que el Condor Pass incluso era, era prehispánico. Entonces, nuevamente esto, me causa mucho, mucha razón lo que dices tú. Para poder tocar estos instrumentos que son instrumentos milenarios. Que obviamente están modificados, afinados, lo que tú queráis hay que saber de dónde viene, qué es lo que es y, y respetar, en este caso, los orígenes. Creo que eso es lo más importante en este rato, porque tocar por tocar, podéis ser un músico de primera, pero si te preguntan qué es lo que significa el tinku, o qué es lo que estoy tocando, de dónde viene la quena, o por último, si estoy haciendo cover, quién es el, el autor del tema, creo que esos son detalles súper importantes. Bueno, eh, también tiene que ver con que que en lo que uno hace también tiene que tener cierta pasión. Yo, yo, que, sin ir más lejos para la muestra, un botón eres tú mismo, Ramoncito, que estuviste tanto tiempo con Punahue, unos maestros de la música y la investigación, entonces vienes con una escuela y un pensamiento totalmente diferente, y eso, ¿qué ha demostrado en, en, tu, en tu locución, en tu... En tus expresiones que tiene frente a las cámaras y frente a los micrófonos y que ha sido durante todo este. Eh, bueno, ¿qué más de hermano? O sea, yo creo que, a ver, yo voy a ser sincero contigo y con toda la gente que, que, que me escucha, yo creo que al final de cuenta. Eh, yo, admiro, yo admiro, por ejemplo, y he tenido por mi tiempo, por mi, por mi trabajo, eh, he tenido, eh, soy sincero de decirte que, que no te escucho todos los días viernes, pero sí he tenido oportunidad de escucharte. Y, y avalo mucho el contenido que tiene tu programa, que es lo que le hace falta al Renacer Andino. ¿Por qué? Porque el renacer andino, entre comillas, es literalmente, si nos vamos en el tiempo nuestro, antiguo, es como un magnetoscopio musical. Solamente yo muestro temas y hablo muy poco y hablo directamente del autor. Pero no hablo más allá, porque tiene, tiene otro sentido el, el renacer andino. Quiero que la gente, a través de la música, se enganche con lo que es la, lo nuestro. Oye, pero me, me, me, me dice ¿Hm? mi, mi productor musical... Que, que hici, hicieron algo con Renacer Andino y ahí está Punagüe. Eh, lo estamos viendo en estos momentos. Eh, ah, mira. Una, unas laquitas. Ah, el siglo que esperan seguramente debe ser sí. el, el tema. Sí. sí. Está muy, muy sí. bonito. Y eso está hecho también por la gente que trabaja contigo acá en Chile. no sé qué Los equipos, eh. de Chacabuco, Chacabuco. De que... Chacabu, Chacabu. No, no, no sé Bueno no, Con Punahue, fíjate que eh, Hermoso momento De trabajo de, de Como se llama de De emoción creo que, eh, Y siempre lo he dicho mi, mi viaje más loco En el mundo ha sido gracias al Punagüe. Oye, sí ¿Podrías contarlo, contarlo un poquito? ¿Eh? Antes de que. Ustedes saben que las comunicaciones son rápidas, pero me mira a la cabeza, ustedes tocando eh, ahí en Rusia. ¿Cómo fue eso? <risa> sí, fue una, fue una invitación de, de la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea de Moscú. Y se tuvo que mandar obviamente, a hacer arreglos de todas las canciones se hicieron arreglos orquestales, se les mandaron los, los, los trabajos como tres meses antes, y nosotros llegamos ya, y los viejos mira ahí la cara de los viejos cuando sacábamos las quenas, los quenachos, las mamakenas no, no podían creer que esos instrumentos existían las zampoñas, obviamente que está masificado, pero verlos de cerca y ver cómo se ejecutaban eh, quedaron, quedaron locos, y nosotros quedamos locos con la calidad, o sea eran músicos músicos músicos así que te podías imaginar Oye, qué pero uno en su te, te, te, te voy a contar una, una una anécdota ya íbamos con la íbamos con la primera concertina de violín de la del de vamos de a la plaza roja y yo súper ignorante esto, esto, esto tiene que ver con la ignorancia de repente que uno no pareja todo y se pone a llorar pues. Estábamos de frente, casi, ponen dos cuadras de la Plaza Roja. Ya. Y se pone a llorar y empieza el borchoy. El borchoy. ¿Y sé lo que me imaginé yo? Que se le había muerto algún familiar. Pues, y no, pues el borchoy es el teatro donde nace la música clásica y uno como ignorante veía un... Un edificio antiguo, un un ¿no? cacháis? yo pensaba que sería un muerto familiar Y la profesora lloraba porque estaba emocionada Porque estaba viendo entre la, comillas Donde nace está, la música clásica Estaba en la, en la, todo, en todo la, en la meca de la, de la música Ella <ríe> iba hablando pensando que sería muerto el papá Que <ríe> ignorancia <ríe> más grande Bueno, bueno, después, aprende, después se, aprende, se aprende Con la calle se aprende Oye, pero, pero qué, qué magnífica <ríe> qué magnífica eh, eh, vida que has tenido por Ramón, de viaje y, y de eso, bueno, que el que te sigue eh, ha visto ese, ese crecimiento. Así que, oye, nosotros estamos felices de que siga esta, esta hermandad entre los guerreros del arco iris, que ya cumple 33 años en el aire, ¿y tú cuántos cumplías? 37, sí. no, no sé, yo no, creo que No, a cumplí 30 años porque, porque yo lo llevo contando. Nosotros partimos sí, con el menos. indio Benjamín Torrico acá y ahí vamos como tres años. Cuando aparece Renacer Andino en Antofagasta, tuvimos la oportunidad de ir a hacer recuerdos que estuvimos ahí en, en, en, en los estudios y, y compartimos contigo, grata, grata visita y que desde ahí no ha sido sí. más que comunicarnos siempre. No sí sé, claro que sí bueno yo te agradezco la la oportunidad que me das de, de saludar a la gente que te escucha y obviamente nuevamente hago la, la invitación para um, los músicos de de Chile que hagan música andina música latinoamericana llega eh, o tenga contexto de de, de música folclórica en todos en todos sentidos porque hay mucha, hay muchas variedades eh, que me puedan contactar y mi página es www.renacerandino.cn, está mi mail, mi teléfono, mi WhatsApp, está todo, para que me puedan mandar material para yo poder eh, difundirlo en nuestro programa. Oye, Gracias a Dios. O, oye, Ramoncito, ¿me mandáis uh -huh. todo eso a través del, del WhatsApp para que yo lo tenga y lo, y lo pueda uh -huh. acá empezar a trabajar con los chiquillos? Y a poder que ellos puedan salir también, pues imagínate salir al exterior que sería muy hermoso. Así que eh, muy feliz por, por esa por hermano. El, lo único que pido sí y pido la disculpa del caso es que se evalúa entre comillas sobre todo la, la parte de televisión la parte del del video si está entre comillas a la altura de los otros videos porque hay, hay producciones que son gigantes sí pero hay producciones que son muy humildes pero son muy buenas pero de repente me mandan así con una cámara de celular así que no, está temblando el no, compañero no. y me mandan lo, lo vamos el... lo vamos a decir lo vamos a decir porque pero yo yo sé que hasta este momento hay varias agrupaciones que se han Se han, se han mortificado por no decir otra cosa en hacer un material eh, por ejemplo los qué Inti eh, qué sé yo sí, sí. entonces eh, eh, eh, eh, que se hayan motivado los demás pero ya tenemos un canal más abierto así que contentos feliz y gracias por, por comunicarte con nosotros Ramón aquí los Guerreros del Arcoíris están las puertas abiertas para los Renacer Andinos me imagino que los Renacer Andinos recibirán a los Guerreros del Arcoíris donde sea que estés en la tierra, pati perro de eh. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, una semana, súper, ya después ya se convierten ya en visita grata. no visitas no gratas. Oye, Oye, no, y, acá hay, y acá, acá hay un dicho los mexicanos, tú te presentas con un mexicano, cualquiera que sea, y él te dice, tu, mi casa es tu casa. Yo digo, no le digas eso a un chileno, madre, no, te la riendo, toda la te Ya cabrón, vamos todos viviendo ya. Oye, estamos muy contentos, muy agradecidos de, de la comunicación. Ramoncito, te deseamos todo el Nehuén desde aquí, desde la provincia Cordillera, que está, estamos más helados que peo pingüino, pero está, está hay mucho, hace mucho frío por acá. Y, y te mandamos todo el cariño. Muchas Oye. gracias, un abrazo y ustedes, un día, sí, perdón. Oye, Ramoncito, el, el productor Mira. también eh, dice si es posible que tú nos dejes un tema así al azar y nosotros lo colocamos. Lo que tú quieras, como regalo de comunicaciones Ay. que hicimos esta noche. Busca entre todo tu cerebro. ¿Valquiera? El que tú quieras. No, o sea, que varios, varios que querido, el que tú quieras, pero que sean tíos. Varios queridos, pero puede ser el Coca-Quintus del Guajari. Ya, bueno. Y con eso también le ha mandado un saludo. Eh, le vamos a mandar un malito. saludo al, al Benjita que no estaba muy bien de salud, ¿ya? Sí, sí, lo sé. Eh, ha estado medio malito, así que le, le vamos a mandar un, un saludo, mira qué lindo, del Ramón, gran amigo también del MIN. Y también a los Guamari, al Benjita, Chico y a Oscarito esta noche. Desde, desde México pasa por Puente Alto y se va a Iquique, el saludo. Hermoso. Así Ajá. que gracias, Ramoncito. Eh, que Dios y la Virgen Guadalupe te proteja ahí en Aguascalientes, no te quemes tanto porque ya está quemadito ya, está en viento estáhito ya y gracias por comunicarte con nosotros hermano de verdad, muchas gracias, gracias por gracias por la cobertura, un abrazo grande y nada que, que la Pacha nos acompañe. Y siempre vamos a ser giratas eh, unidos en esto que es difundir la música andina. Hayaya, hayaya. Hayaya, hermano. Hermano, muchas bendiciones. Para ti, para tu compañera, gracias. para toda tu familia allá. Y... Muchas gracias. ¡Órale, mi cuate! <risa> <risa> Chaito hermano, gracias. Estaba Ramón Olivares. Gran, gran. Ejecutor de Renacer Andino, un programa que lleva muchos años y que imagínense cómo ha crecido, de la manera que se está escuchando, y qué rico lo que acabamos de escuchar. Que todas las agrupaciones ya lo escucharon. Que puedan, yo después voy a subir la información que él me mande, yo la voy a subir, hermano. Sí, eh, el, lo que de el arco, estamos para eso, estamos para apoyar. Bien, pues vamos a la música, ¿les parece? Con un temita del Perú, ¿eh? para todos los romanticones. Pero yo la quiero dedicar esta noche. No sé si estará despierta a esta hora. Pero mañana es un día muy especial en, en, para mí. En lo personal. Porque mañana está de cumpleaños mi nietecita la más chiquitita. Mi morocha. Que yo quiero a todos mis nietos. A ¿eh? todos mis nietos son... Yo los amo mucho. Pero, pero esta me roba el corazón. Entonces le quiero dedicar esta canción con el William Luna. Que dice linda guachita linda guachita, bueno ella no es guachita ¿eh? ella tiene mucho amor así que un saludo muy, muy lindo para la Julieta Guzmán Moyano que mañana cumple un añito más Oye, me equivoqué, eh, no era así, pues era linda guaguita, eso, linda guaguita. Bien, pues bueno, dedica mi morochita, a la Julietita, que mañana cumple un añito más esta linda guaguita con William Luna. Oye, tenemos un saludito de los chiquillos de Valparaíso, ¿ah? ¿eh? Y lo vamos a sacar al aire a los chiquillos, porque nosotros estamos para eso, pues compañeros, estamos para provocar este tipo de cosas. Vamos al aire con ese saludo, ¿ya? Saludos a los amigos de la radio Guerreros del Guerrero Alcoiris, y agradecerles todo el apoyo que han tenido siempre con nosotros, sobre todo durante el 19 de julio que tenemos el lanzamiento de nuestro disco Vieja al Pervenir. Un abrazo a todos ustedes y que siga la música andina saliendo adelante. Un abrazo. bien, pues, bonito saludo de, de la, desde Valparaíso, no se olviden, ya, lo volveremos a repetir, eh, la actuación de viaje al porvenir, ya, eh, esto va a ser el, el día sábado, sábado 19 de julio a las 21 horas, ya, oye, eh, les quiero contar también, les quiero mandar un saludo a mis grandes amigos de Machac Mara, que tuvieron un gran concierto de celebración de sus 30 años me parece de, de, de actuaciones, así un saludo pa, para Machacmara ya, eh, de acá de los Guerreros el iris, que, que le siga yendo bien nomás ahí a la Uta a Macul, que sigan eh, mostrando más posibilidades que ha tocado el Pacamán y, bueno, en realidad mucha gente está yendo para esos lugares Oye, ahora vamos a ir a un... Vamos a ir a una seguidilla. Es una seguidilla. Pero vamos a ir a una seguidilla... Porque ya se acerca, como decía recientemente... Eh, nuestro productor Sebastián... Eh, que para él significó mucho el poder estar ahí... Eh, con nuestra chinita... Para empezar a calentar motores, ya... Así como lo está haciendo Carlitos Carmona ahí con la túa, Ya está calentando motores para partir... A... Tierra Santa nuestra allá en Iquique. Ya qué tení qué tení Vamos a partir con Banda Viracocha y este Salto de Diablada. ¿Ya? Despierta Estamos haciendo esta estamos haciendo esta seguidilla de bandas, ¿ya? Y a continuación desde Santiago, desde Maipú más bien dicho, banda Renacer, ¿ya? Y esta morenada, vamos a escucharlo. Ahí está, banda Renacer de Maipú Y nos terminamos con esta banda Tremenda banda, la banda Conmoción lo interpreta Cuerpo Repartido Het is een beetje een Está como especie de enganchaito, ¿ya? Enganchaito, ahí estaban los, estas tres bandas, Huiracocha, Banda Renacer de Maipú y Banda Conmoción. Eh, para calentar motores, pues, para todos los peregrinos del norte que ya comienzan a preparar sus su carpas y sus todo para llegar a ese lugar tan santo y es tan hermoso. ¿Ya? Para todo el mundo cristiano. Bien, pues vamos a seguir con la música, que eso es lo más importante dentro de nuestro, de nuestro recorrido musical. Hoy, reiteremos eh, la actividad de nuestro amigo Michel, ¿ya? reiterémoslo a ver si lo podéis dar allá, Sebastián, porfa. Vamos a reiterar lo de Michel, vaya Sí, hermano, aquí lo tenemos. Ya vamos a reiterar para, la actividad del Michel, ¿ya? Claro, esta invitación es para el día eh, 19 de julio en la calle Los Peumos 24, Las Vertientes, eh, Cajón del Maipo. En, obviamente, en beneficio de un amigo Michel, músico puentartino, eh, que necesita de nuestra ayuda. Claro, obviamente. No, y van a haber buenos bueno invitados, así que. Está el nacimiento. El eh... nacimiento de, de, de Marcelito Concha. O Echamos a mandar un saludo a Marcelito. También. Oye, parece eh, dice. Nuestro hermano Kenita está participando en la televisión. ¿eh? Están funcionando. La farándula nandina. Sí, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí y estamos ahí. Exacto. No, bueno. Eh, bueno. Con mucha buena onda. El, el, el Michel, para muchos que, que nos escuchan, nos siguen acá. Pues, alto. El Michel toca en, en, en Fuerza Ancestral. Acá en la plaza, en la plaza siempre ahí están tocando zambas, zambas argentinas. Así que son dos melenúos, uno se gana al lado derecho y otro al lado izquierdo. el que se gana siempre al lado derecho? Bueno, ese es el Michel, para que lo conozcan. Y lo apoyen este día que estamos pasando el aviso, ¿ya? Bien, pues compadre, seguimos con la música, vamos a buscar a Nina vamos, Guara. Mamá. Nina Guara y nos va a interpretar ahí. Kina. Guara esquina, Oye, bonito tema Bueno, nosotros hemos ido Con el tiempo, conociendo más agrupaciones, bueno, mándenlo La música, subanla, contáctense Con nosotros Nosotros aquí estamos abiertos para poder difundir es la, es la necesidad De que tenemos que Difundir la música, nuestro folclor Nuestra Nuestro También nuestras tradiciones que son tan importantes ¿cierto? sobre todo en lo que representa Guerrero del Arcoíris, que es la música andina, ¿cierto? por supuesto, respetando toda eh, la causa de, lo, de los pueblos originarios, ¿cierto? que eh, eso es el respeto que le hemos tenido desde que iniciamos este programa, hace ya 33 años, el respeto hacia nuestros antepasados, hasta nuestros achachilas, y siempre lo hacemos acá en el programa. Ya. Bien, pues. Y dale las gracias a toda la gente que se está incorporando y que que gusta de lo que veo el arcoíris. No se muevan, sigan ramificando, porque lo único que queremos es tener, como decía Roberto Carlos, un millón de amigos, pero un millón de amigos buenas ondas, que estemos para ayudar, que estemos para lo positivo. Un millón de amigos que hay tanta gente que necesita la ayuda. Los músicos siempre han sido solidarios. Y por eso cuando ellos venden un disco eh, eh, eh, es una vuelta de mano en el fondo. Nunca se olviden de eso. La verdad que detrás de un músico también hay una familia. Y esta noche le mandamos uno, un saludo muy especial a toda esa familia de músicos. Sobre todo de los músicos andinos, que son los más obedientes. Me han contado. ¡Ah! Vamos a escuchar a Juan Cara y... Ruta Kama puta cama eso era bueno hacemos recuerdos de repente también es importante porque muchos que, que nos van a empezar a seguir también quizás han escuchado esta agrupación como nos vamos a ir también al norte nos vamos a ir a, muy al norte la quitas hijo de guaracinha nos interpretarán la cacharpaya despedida que terrible es eso no pero nosotros no nos lo pedimos tenemos más música para ustedes Vamos a escuchar Laquitas, hijo de Guaraciña, Cacharpaya. no de Tututu, canta musical de Avia Yala, en los labios sopladores de roguay y la Piuna, artesanos del viento, seguiremos manteniendo las profundas tradiciones de Tarapacá, señoras y señores, Girayanarca, Muyallanarca, Cacharpaya por las raíces, Hayaya Ike Ike, Hayaya Payaca a San Bernardo Alca. Hasta pronto, pueblo de San Bernardo. que la música quebrada de Jalapa a la dirección de Claudio Campos Escobar blanquita hijos de Guarasiña qué voy a decir yo po? hijos de Guarasiña! bonito no va ah? bueno eh, es la música andina es de todos los miércoles tratar de de interpretar a cada uno de ustedes que nos sigue eh que les gusta la música a través de, del romanticismo que tiene y también de la fuerza que tiene al tocar los muchos instrumentos que nacen de nuestra madre tierra. Y Guerrero del Arcoírio representa justamente eso, el cuidado a nuestra ñuquemapo, nuestra madre tierra, ¿cierto? El preocuparse de, de que cuando tú vayas a un lugar ya no podes basura, ya No deje de desperdicio, que los animalitos que están ahí, que están ahí, que, que tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Es la idea de Guerrero del arco iris, siempre lo vamos a decir, siempre lo vamos a defender. Pero es que no es, no es con... bueno seguimos en este mundo de la, de la música andina ¿cierto? como todos los miércoles y durante tantos años eh, aquí estamos po. estamos para para entregar un ratito dentro de todo el estrés un ratito de alegría un ratito de, de música porque a veces puedes estar ahí y te llama la atención bailar un tinku o bailar un una morenada, un salto y te pones a hacer ejercicio y, y chuta que te va a ayudar, oye, así que si, los, si estáis ahí y ve, ve el ritmo de lo que reo el iris... le dais. Bueno, ahora vamos a presentar a... Bueno, nosotros viajamos por todas partes buscando la música, pero esta noche vamos a presentar una agrupación nuestra de acá, de Puente Alto. Chiquillos de nuestro Puente Alto querido, de mi Puente Alto querido, ¿ya? ...les mando un saludo desde aquí... ...a toda la gente linda que gusta de la música andina... ...y a mi gran hermano... ...Quique Carnavalito... ...mi gran hermano de ayer Quique... ...saludos Quique Carnavalito... ...que sigamos ahí con la fuerza del sol... ...¿ya? ...uniendo los programas andinos... ...a lo largo de todo Chile, esa es la idea... ...vamos a escuchar a esta agrupación de Puente Alto... ...ellos son... ...Guaira... ...Pamusca... ...y nos van a interpretar el tema canto de amor No somos los indios los que te han ofendido y destruido el paraíso que nos has dado pero si en algo ofendimos tus sentimientos Ja, dat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 Bien, ahí está nuestro material de acá de la provincia cordillera de Puente Alto para toda la gente que nos escucha. Guaira Pamusca, hijos del viento de acá de Puente Alto, ¿ya? Los chiquillos con este tema canto de amor. Y bueno, oye, les decía el Maguito Taki, que llegó un poco tarde, mi compadre, anda en, en, en sus caseres, Ya, eh, Oye Maguito suelo tu información a nuestro facebook para apoyarte también, el mago hace unas cosas espectaculares si usted tiene algún cumpleaños y quiere ahí usted que el niño ya grandecito quiere que sea un cumpleaños bien bonito, un gran recuerdo que a veces los papás se esfuerzan mucho por eso y bueno ahí está mi compadre Taki porque le puede armar todo el cuento Así que que los mande nomás. Ojalá el tiro a través del WhatsApp, maquito, para que nosotros lo pasemos aquí en Los Guerreros. Hay que apoyar a todos nuestros hermanos y a todos nuestros hermanos músicos. Oye, vamos Arica, ¿les parece? Vamos Arica a buscar al Marino Nui. Vamos a buscar al Marino. Lo traemos de, de, del pelo. <risa> Arica Manta. El alma llena de banderas. Oye, una canción hermosa de Víctor Jara que nos habla de, de nuestro gran compañero presidente, ¿cierto?, de nuestro Salvador Allende. Vamos a escuchar Aricamanta, el alma llena de banderas. semillas, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día y nacerá Manta y esta canción tan hermosa de Víctor Jara, eh, El alma llena de bandera. Bueno, y hemos llegado al final, pero antes les quiero decir que el huevo sí que es vitamina, el huevo salvadora del hambre. ¿Y dónde lo puedes comprar? Podega López, ya eh, pasaje 1 poniente 608. ...población Luis Mate Reina, ...donde lo atenderá... ...mi gran amigo Sacrin... ...López... ...que va a entregar... ...huevitos que son muy buenos... ...para la salud del cuerpo... ...y nos vamos a ir... ...y nos vamos a ir de una manera... ...bien diferente... ...porque entendemos que... ...hace un poco... ...nosotros no podemos enajenarnos... ...de la vida cotidiana como programa... ...y uno en la vida tiene que andar con la verdad... ...siempre con la verdad... ...ya... Y nuestro programa siempre ha estado a un, a un lugar donde creo que los pertenece a todos nosotros que vivimos ya en, en un lugar donde, en mi caso, que es el caso de Puente Alto, que es una ciudad dormitorio, aunque ustedes no lo crean, aquí hay pocas empresas que pueden sostener el, el, el laburo, como se dice, la gente tiene que salir fuera. Ante, ante la peor, pues. sin, sin metro y sin eso. Bueno, hay que agradecer también lo que se han hecho durante todo este tiempo, ¿ya? Eh, vivimos en una democracia y a muchos se les ha olvidado que esa democracia costó lágrimas, sudor y sangre. Y nosotros vamos siempre a estar al lado de los obreros, del campesino, del pescador, del pirquinero... Vamos a estar al lado de nuestro pueblo. Eso es guerrero Guerrero arco Arcoiris. Es la representatividad pura. No con doble marca. Siempre uno tiene que ser claro en la vida. Ser honesto en la vida. ¿Ya? Es un consejo que les damos de acá de los guerreros. La vida es corta, chicos. Y hay que saberla vivir. ¿Ya? Pero vivir es la verdad. No es la mentira. Porque son muy feos. Muy feos. Siempre uno tiene que ir de frente con la verdad. Ahora van a venir muchos temores. Por la compañera que acaba de ganar. Que demostró. Que aunque, aunque sea, se decía que era poca la, la, la votación. Pero se, se supo al tiro la verdad. Que cuando se votó Sandón y todos los demás. Fue la misma cantidad de votos. O sea terminemos con la polarización de este país y con que sigamos temiendo ya vivimos una democracia que nos costó lágrimas, sudor y sangre y que hasta el día de hoy no hay justicia por lo tanto nosotros estamos ahí con la compañera estamos ahí de verdad estamos ahí con este gobierno también estamos ahí con los gobiernos de la concertación somos claros para decir las cosas es así des Era queremos así. despedirnos de una manera muy cosa. diferente queremos despedirnos con las últimas palabras de un presidente que fue elegido en forma democrática y con todo en contra con todo en contra ya logró ser presidente y no lo dejaron y espero que bueno estas veces pero hay tantos locatelis por el mundo no, oye dos, cualquier cosa que quiera conversar con nosotros respecto a alguna postura política que vengan, nosotros estamos aquí todos los, los miércoles a las 20 horas porque hay mucho que comenta demasiada eh, demasiada mentira, demasiada falta de criterio y dejan lo único que dejan en claro es su total ignorancia, entonces dense cuenta, nosotros estamos aquí y yo estoy disponible para conversar sobre lo que sea en lo que es la realidad histórica del Chile porque a mí no me vienen con cosas muchas gracias eso. por eso bueno aprovechamos que se despide el Seba y nosotros también los despedimos con esta gran agrupación Napalé y estas últimas palabras que fueron dichas desde un balcón de la moneda a un pueblo pero también dijo y dice las palabras claras Que se abrirán la sala mea y sí que se han abierto y se seguirán abriendo ya los jóvenes no son los jóvenes son los jóvenes que ven la realidad y esos son los que tienen que ir a votar los que ven la realidad de los padres cómo se sacan las chuchas para poder darle estudio ya como que tienen que hacer cola a los abuelos todavía mientras se arreglan los bigotes ya ya con el litio Ya, ya con el litio se están arreglando los bigotes, ya, veamos televisión buena chiquillos no veamos mentiras, no es bueno mentir los andinos, no no mentimos, nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios y la Pacha lo quieren estaremos aquí a las 20 horas Napalé, las últimas palabras de Salvador Allende